Arrancamos el Morning Show informativo Magazine de la Radio Asturiana. Desayuno con liantes. Hola, buenos días, David. Buenos días, princesa. Polémica gorda, atención, polémica gorda. ¿A q u e sí, eh? Me equivocaba y no volverá a ocurrir. Escuchamos a Catedrática Fernández, que no es catedrática, opinando sobre el tema. No, no, no, yo catedrática no soy, pero llamo más y catedrática. Y frankly, I don't want this to be our last chance. Desayuno con liantes.、Eh, a mí me gusta el sabor de los medicamentos, tío. Me mola cómo saben.